de hemoterapia, porque había hecho un curso, una especialización, porque, bueno, no había médico otro que quisiera hacerlo. Uh -huh. este, entonces, como los directores éramos responsables, de cualquier manera, del tema uh -huh. del manejo del servicio, porque hay una ley, ¿cierto?, en la provincia de Buenos Aires, que regula todos eh, todo lo que sea relacionado con la sangre, sus derivados y sus usos, sí. este bueno, entonces este y era obligatorio tener un médico especializado en el tema, Ajá. y bueno, y después que dejé la dirección, en el 2006, ya directamente me quedé acá. Claro. Eh, bueno, esto, eh, eh, hay una ley nacional y hay una ley, la provincia es eh, eh, una de las pocas No sé si ya hay más provincias que adoptaron la ley nacional. Por ejemplo, en la capital federal, no. Claro. la capital federal, cada cada institución de salud, sea pública o privada, tiene su, su banquito de sangre. Digamos. Ajá, está bien. La ley esta tiende a la centralización, que desaparezcan que queden pocos bancos, ¿no? Eh, porque se logra una preparación de mayor calidad, se logra un eh a baratas costos y, y pero sobre todo se logra una sangre de mejor calidad está ¿no? bien. entonces eh, nosotros estamos centralizados nosotros digo y el hospital y la clínica de Saladillo está centralizado en el Instituto de Hemoterapia de La Plata uh -huh. o sea que la sangre de aquí va a la ciudad de La Plata, claro, uh -huh. se dona para el sanatorio y la clínica sí. se aclara claro. pero se dona eh, en el hospital solo ajá, ¿no? Sí. los días viernes y lunes uh -huh. eh, y el lunes sale la sangre para allá y a la noche vuelve este por supuesto en heladera con temperatura sí. adecuada y todo sí. este vuelve y eh esa es la sangre que se usa tanto aquí como en la clínica Uh -huh. este eh, durante toda la semana, que generalmente sangre que no es de saladillo claro. porque la sangre para prepararla necesita 12, 24 horas Ajá. hacer los análisis uh -huh. eh, lo demás pero yo vos que, sé que me llamás porque te interesa la parte serológica ¿no? la, exactamente el, el contagio de enfermedades a través de la sangre exactamente bueno el que viene a donar sangre en primera instancia no se puede contagiar de nada claro. ¿cierto? porque Ajá todo el material que se utiliza eh, este es descartable, claro. este aparte lo único es que se le, se le saca sangre, no es que se le ponga nada, claro. cierto, claro. Muy bien. ahí está, y nosotros y bueno eso lo uh, provee directamente el instituto de hemoterapia, las bolsas, todas las cosas preparadas, los tubos, todo uh -huh. y bueno, y después viaja la sangre con los tubos para ser estudiadas en la plata, ¿cierto? Uh -huh eh acá en la Argentina hasta ahora se estaba usando lo mismo que se usa en cualquier lugar del mundo los mismos reactivos la misma paratología es mala todos los reactivos son importados este, y toda la aparatología también no, no, no se fabrica en la Argentina claro. los reactivos para determinar claro. la cosa acá se estudia este se hace la reacción de Del Chagas, uh -huh. que eso sí es más típico de Sudamérica, digamos. Claro. Por ejemplo, no, no hay en Europa Chagas ni, ni en Estados Unidos. este Y bueno, es, es típico de esta zona. Uh -huh. el Chagas, <coughs> eh, el HIV, ¿Sí? la hepatitis B, la hepatitis C, la sífilis ¿cierto? y la brucelosis que ahora se está abandonando porque van a modificar la ley porque se ve que no contagia a través de la sangre. Ah, ajá. Bueno. o sea, ¿y la persona que recibe la sangre está tranquila con este tema? La persona que recibe la sangre este, está tranquila. Uh -huh. Sí, en general podemos decir que tenemos en la provincia de Buenos Aires sangre de muy buena calidad este porque se utilizan este todos estos reactivos que yo te estoy comentando y eh, se le realiza un exhaustivo interrogatorio a quien viene a donar sangre. Claro. ¿Por qué lo del interrogatorio? Porque el interrogatorio es para ver si hay alguna conducta de riesgo en la persona, ¿no? Sí. este Y que, sobre todo en, en las relaciones sexuales, ¿no? claro. El uso de drogas que lleva a un descontrol en las relaciones sexuales, etcétera uh -huh. La promiscuidad, eh, o sea, el cambio de parejas o parejas desconocidas, uh -huh. y no uso de preservativo. Claro. Eduardo, la... Pero... Can... Sí. En la, en la relación sexual desconocida. Digamos. Exactamente, la promiscuidad. Eduardo, sí. lo que... Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por a qué ver. lo hacemos? No es para indagar y enterarnos de su vida privada para para chusmear, digamos sí. mal y este, <risa> sí. lo hacemos ¿para qué? ¿por qué pasa? porque estos análisis, por más bien que estén hechos, si el contagio es muy reciente muy, muy reciente el virus <coughs> ¿no? Sí. todavía no se detecta claro, hay un ¿Eh? periodo claro, uh -huh. y entonces se fue mejorando claro en este momento, vos sé que me llamás por una nota que aparece en un diario sí eh pero el año pasado creo, se empezó a aplicar porque vos sabés que se descubrió el genoma humano, bueno, se sí. está trabajando viste, el ADN de, de la chiquita que mataron sí, el otro día uh -huh. bueno, ese ADN se aplica buscando el ADN del virus ajá es lo mismo claro, pero ¿cierto? eso es eso es instantáneo digamos Eso es rápido, este análisis que estamos hablando del ADN. Que vos lo hagas rápido o lento no cambia nada. La sangre ya está, vos ya la sacaste del paciente. ajá Del paciente, perdóname. De, del, donante. Sí, del donante, sí. El donante ya la sacaste. Sí. Este un día, dos días que haga el estudio no cambia nada. ajá ¿Está el virus o no está el virus? Y si está el virus, ¿cierto? Eh, hace siete días nomás que está el virus, cierto sí, este con el análisis que se hacía ah, eh, bueno que se hace ahora si ya hace 7 días 8 días da positivo claro. si está hace 4 días no, claro ahí está. Al, a, este eh acá achicás lo que se llama el periodo de ventana, el periodo nosotros de ventana. estamos Eh, determinando por otro método, nosotros digo los lo centros estos sí. especializados uh -huh. con otro método que es este altamente sensible lo mismo pero tarda más o menos 15 días dar claro. o sea que se achicaría el pedido de ventana en el caso específico en la chivena ¿eh? claro. este 7 días y eh, se aplicara el método este de el ADN viral que se supone que, que va rumbo a eso ¿no? la, ah, la ciencia por Uh -huh. Eduardo eh, eh, es... y he visto, porque me enteré por esa nota del diario sí. que se da pero eso no tiene nada que ver con el que viene a donar sangre, ¿es cierto? claro eh, eso es el que va a recibir sangre claro, ahí está la cantidad de dadores de sangre que, que tenemos actualmente aquí en la región o en el hospital de Saladillo ¿está cerca de lo que se necesita o se necesitan más? más se necesita, se uh -huh. necesita más o menos el doble ¿Del doble de lo que hay hoy? Sí, hoy vamos por, por casi 500, 400 y pico, lo que va del año. Ajá, sí, y te necesitaríamos sí. mil. Y por lo menos el 5% de la población entre los 18 y los 65 años que estén sanos. Lógico. Claro, claro. Este, Y... Y lo que te quería comentar también Que ¿Sí? ese donante Acá el que se usa es el donante solidario La gente es solidaria claro. pero Lo más importante sería el voluntario ah, que, claro. viene, que no viene Bajo presión claro. Porque tiene un pariente Porque Le estamos pidiendo que venga le, No lo quieren operar Si no dona sangre uh -huh. Ahí hay presión claro. Entonces en claro. el interrogatorio puede mentir Ajá Claro. Ya está comprobado, no es una cosa que yo sé. Claro. Eso se sabe en todo el mundo. No, no, sí, Entonces, me ha, me ha tocado el... porque en el interrogatorio a mí me piden ¿Ha mentido? Dice la última pregunta. <risa> sí. A mí cuando me sacaron sangre que operaron a mi papá hace dos años en Buenos Aires, que sí. tuve que dar en Capital Federal, tuve que conseguir 15 dólares de sangre. este Me pregunta al último, me dice ¿Ha mentido en este interrogatorio? Me pone bueno, si tu papá se hubiera operado en cualquier país de Europa, o Canadá, o Japón, que tienen los países, eh, los sistemas de salud más desarrollados, eh, no hubiera tenido que llevar los donantes. Claro, porque son voluntarios allá. Claro. Exactamente. Vos no tenés que llevar donantes. Claro. este Entonces, este eh, ellos solamente le sacan sangre a los voluntarios e incluso en colectas. Claro. En colectas. Uh -huh. Son países eh, más chiquitos territorialmente, es más fácil, ¿no? Claro. Tener menos banco de sangre. Vos te imaginás que al viar, este, que está acá a 50 kilómetros, tiene que llevar la sangre a Mar del Plata. Ah, mira, Está a como a 400 sí, kilómetros. Sí, sí, sí. Sería más sencillo que la trajeran acá y que de acá se lleve a la Plata, ¿no? Digo, sí, bueno. Una idea. Hicieron <risa> eso, qué sé yo. Sí, Creo sí. que con el tiempo van a hacer un poquito más de banco de sangre porque este crean un problema, viste, de abastecimiento. mhm. Uh -huh. Seguro, seguro. Eduardo, no... Pero, no sí. Y después está la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis C, B y la hepatitis C, eh, sí. eh, La hepatitis A, no. Quien tuvo hepatitis cuando era chico puede donar sangre, eso ya se sabe también. Antes ah, bueno, antes decía, no, no, tuve hepatitis y no puedo donar sangre. No está de más aclararlo, ¿eh? Claro, pero es la hepatitis A, se contagia por agua. Ajá. ¿Cierto? Viste que desinfectan los baños, sí. la escuela, todo sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, ese hepatitis cura, el virus no queda. Está bien. En cambio, la hepatitis B, que ya hay vacuna, también va a desaparecer, se empieza a contagiar a partir de la adolescencia, porque se contagia también por relaciones sexuales, o por uso de jeringas, en la época que se usaba la jeringa para la, los adictos, porque ahora la mayoría de las drogas son se aspiran, se toman, eh Claro. Hay poca jeringa, digamos, en, en la adicción de las drogas, ¿no? El paco se fuma, sí, el, sí, el claro. éxtasis, una pastilla, y la cocaína se aspira, ¿cierto? Uh -huh. eh, en los pa en, y en los países que siguen usando la heroína, la morfina, los drogadictos, acá hay también, por supuesto, ya está la jeringa descartada, claro. que cuesta 50 centavos. Claro. Es malo creo que en algunos de los países eh, el la da gratis el gobierno. Eduardo, tengo preguntas de los oyentes, sí. eh, que acá es, es interesante esta pregunta, me pregunta una oyente de Roque Pérez, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para ser donante de sangre después de una hepatitis? ¿De qué hepatitis? Es, eh, bueno. ¿Si hepatitis A? Nada. ¿Ya no? Nada, pero bueno, la hepatitis A generalmente la tienen los niños. Claro. Acá hay que donar sangre más de 50 kilos. Si tuvo hepatitis B... ¿No? Sí. Se hace crónica la hepatitis B. El virus queda adentro de por vida. Ajá. Y la hepatitis C también, Ajá. que es la nueva, uh -huh. ¿no? Esa no puede donar sangre más en su vida. La hepatitis C, que estamos hablando. Y de la B. Ah, B y C, no. A la A no hay ningún problema. Ningún problema si la no va a venir a donar sangre estando amarillo. No, claro, claro. se entiende. Tampoco va a la mayoría de... hay tampoco hay más hepatitis A, decirle el Acá está, bueno. No hay más. Eh, te, estás, te, estás, te están escuchando, así bueno, que... Bueno, bueno. El, eh, el todos los chicos le reciben la vacuna al año. Ya no hay... Y no de hay... la hepatitis A y de la hepatitis B. Ya pronto las dos enfermedades van a desaparecer. Bien. El año pasado creo que hubo 200 casos en todo el país de hepatitis A. Bien, ahí está. Muchas gracias por la información. Te dicen. Otra pregunta, Eduardo, y nos corre el reloj. Dicen los oyentes. Buenos días. Eh, dicen, los que tuvieron triquinosis, pueden donar. Sí. En el periodo agudo no, pero tampoco va a estar con ganas de venir a donar. No, no, estamos hablando... Porque la larva claro. sí anda circulando por la sangre, pero es medio difícil que pase a través de la... Pero nadie va a venir a donar vos sabés el dolor muscular que tiene. No, no, dicen? pero es si ha tenido. esto es no, eh. Sí, sí, sí, porque se sí. enquista. Es lo mismo que lo que yo te dije que se estaba por sacar la brucelosis. Claro. ¿Viste la que sí. tienen los veterinarios? Sí, perfecto. Bueno. Eso se está por sacar porque se ha comprobado que la la brusela, sí. que es la brusela abortus, que es la que le produce aborto a a la vaca, uh -huh. este, cuando sa se contagian cuando sacan el ternero de adentro de la de la madre, eh la gente que trabaja en eso, y por no usar guante Claro. Porque hay muchos veterinarios que me han dicho que no les gusta usar guantes. Claro bueno y, y cómo es y se contagia claro. y si tienen una lastimadura pero enseguida se enquista la viste que tienen dolor de hueso los que tienen brucelosis uh -huh. es porque son quistes que se forman en los huesos claro. este y bueno no, no no no se este se está por sacar tampoco. bárbaro Eduardo la verdad que muchísimas gracias por la información ha sido realmente útil bueno ah. yo lo que le pido a la población sí. Es que done sangre voluntariamente claro. dos veces por año no esperar a tener la presión no esperar porque <risa> siempre se aparte hay que tenerla preparada la sangre dura 35 días nada más claro. una vez que nos mandan acá yo eh, tampoco pueden venir todos el mismo día claro. cierto, nosotros este vamos a ir pronto vamos a empezar a aplicar un programa que después te voy a ir a molestar la radio para decir cómo es uh -huh. te, así a través de la comunicación sí y vamos a salir sí vamos a aplicar un programa de intentar de hacer este un listado de voluntarios de sangre que venga okay. de manera programada claro Ahí está. y espero que sí que, que se aplique esto nuevo que acaba de salir en el país bárbaro eh, bárbaro eh, Eduardo muchísimas gracias por la comunicación no ¿eh? no no Para era, era una no. era una duda que se generó esta mañana temprano y la verdad que éramos un sí, grupo sí. de gente que queríamos saber Todo esto, así que muchísimas gracias. lo sé hace un tiempo, no mucho, eh, eh que lo sé, uh -huh. pero es el ADN, el ADN viral. El ADN viral, así ahí está. El periodo ventana para el HIV a 7 días. Bueno, Acá bueno. en la Argentina estamos en 15 días. Bueno, bueno, Muchísimas gracias. No, no, al contrario. Un saludo, hasta luego. Saludos. La palabra de Eduardo Martín, a cargo de hemoterapia del Hospital de Saladillo. La verdad que teníamos muchas dudas. Ahí, Bueno, espero que, que se hayan evacuado, sobre todo los que preguntaron algunas cosas al, al doctor Martín. La pausa, ya volvemos con mucho más. Empezaron los sorteos de las quinielas, vamos.